Bien, en orden, sí, sí. Bueno. A ver, Paola, contanos eh, qué ha pasado ayer, fue cuando llegaron a trabajar y encontraron algún destrozo y alguna pintada misógina en contra de las mujeres que están eh, trabajando como albañil ahí en General Hacha. Ajá, sí, en el proyecto en el que estamos, bueno, eh, justamente ayer la burbuja en la, a la que yo estoy no no, no trabajaba, no le tocaba, mm. eh, estamos divididas en dos burbujas, ¿viste? Sí por el tema de protocolo, la pandemia y demás. Eh, bueno, llegaron mis compañeras y se encontraron con con que el revoque que habíamos hecho en el en el paredón estaba pintado con aerosol con estos mensajes eh misógenos, ¿viste? Y qué sé yo, fue eh la primera vez sinceramente a mí particularmente me me entristeció un montón, porque es un trabajo, viste, cada uno... Eh, o sea que uno va a hacerlo con ganas, viste no es que uno va a hacerlo porque por el simple hecho de, de que bueno te tengo un trabajo y tenés que cumplir eh, nosotros lo vemos lo estamos viendo de otra manera, lo estamos viviendo de otra manera. Eh, por eso por ahí las sensaciones que, que uno tiene al respecto es de, de o sea son muchas eh, sentir, sentirse muchas veces vulnerada sentirse enojada triste mm. eh, son son muchas sensaciones juntas viste mm. así que eh, no sé bueno esto igual fue yo particularmente yo me sentí eh, atacada claro. me puse en, en mis redes sociales en facebook eh, porque igual nosotros ayer no nos tocaba trabajar en la obra mm. pero sí teníamos que estar en la capacitación y mm. eh, junto a Género, y diversidades acá eh, en Hacha, en el Zoom del Oeste. O sea que mientras estaban haciendo una capacitación sobre género, eran uh -huh. víctimas de una, de un ataque machista. Claro. Eh, calculamos que eso habrá sido la madrugada, uh -huh, porque claro. en el día anda gente, mucha gente en los pasajes del barrio Silva. Yo me crié en ese barrio. Uh -huh. eh, y obviamente fue gente adulta, uh -huh. eh, Sí, es, está obvio, es claro. Si bien eh, sabemos y tenemos un indicio de quiénes fueron, porque eh, hay vecinos que sí vieron. Ah, a, que... ¿hay algún testigo que, que pudo haber visto quiénes eran los que realizaban las pintadas y los destrozos? Sí, obviamente no vamos a decir eh, quiénes, quiénes no. son y quienes nos dijeron tampoco, porque tenés que estar seguro para eso. Uh -huh. Pero eh, está claro igualmente. Eh, ¿Pensás que Está esto tiene claro. que ver con una cuestión eh, política o tiene que ver con una cuestión personal? Eh, no, política no, es más personal. Uh -huh. ¿Con alguna de las chicas que integran el, el programa? No sé si con alguna de las chicas, puede puede ser, sí, uh -huh. puede ser, seguro, uh -huh. capaz, sí. Eh, o, o con una, o sinceramente con el grupo también, ah. hoy en día, <ríe> eh, sinceramente no a mí no me sorprende que sea también una... Eh, acción por ahí ¿viste? puro machismo, ya sea mujer o varón el que lo haya hecho eh, simplemente por el hecho de hacer daño claro. simplemente por el hecho de, de hacernos sentir menos y, y sinceramente no es porque seamos nosotras ni nada por el estilo pero el trabajo se está haciendo bien claro. el trabajo se está lo que se, se está logrando un objetivo que eh, que por ahí uno veía lejano y viste con muchos miedos porque uno entra la primera vez a, con muchos miedos, su primer desafío siempre lo hace con miedo. Uh -huh. Eh, siempre tiene, viste, ese miedo de de, de no lograrlo. Uh -huh. Pero hoy estamos seguras de que estamos haciendo un buen trabajo. Uh -huh paula en, en otra oportunidad ocurrió un hecho similar o, o recibieron comentarios así machistas de, de, de, de la actividad que ustedes realizan eh, o, o hay consenso en la sociedad de que, bueno, se avanza en ese sentido y es imparable. Y eh, al principio sí hubo críticas. Mm. Es más, en Facebook eh, hemos eh, tenido comentarios eh, de dos o tres personas por ahí, viste, mm. eh, feas no sí. no no no son agradables para nada eh, pero bueno eh, particularmente eh, a mí me impulsa a seguir adelante eh, y es lo que lo, nos planteamos con el resto del equipo no solo con las 20 mujeres sino con toda la gente que está eh, por detrás nuestro que son los que no se ven entendés que son los que crearon ese proyecto con ganas y con Eh, con un objetivo claro y y con, con deseo de que, de, de que se cumpla y con seguridad de que se haga cumplir. Estamos hablando con Paola Rivillaga, ella es eh, parte del proyecto del programa Mujeres en Obra que está realizando una construcción o realizando una obra en la localidad de General Hacha. Te pregunto, Paola... Eh, sí. hablamos de las cuestiones negativas, pero seguramente hay un sector de la sociedad que está valorando este trabajo, valorando que las mujeres se incorporen al sector de la construcción. Eh, contanos también eso. En el día a día seguramente deben charlar con la gente porque están al aire libre, porque están trabajando y debe haber vecinos y vecinas achenses que les están dando un impulso también a seguir. Sí, sí, sí. Ayer, ayer tanto la primera vez que sufrimos... Eh, este ataque con, en, en el Paredón, que fueron dibujos primeramente, hace dos semanas, eh, y esta segunda vez fueron, la verdad que, que uno se queda muy contenta porque uno ve en las redes sociales el apoyo de muchísimas personas. Mm. Tenemos el apoyo del intendente, que fue quien ayer eh, dio la conferencia de prensa, eh, justamente ayer eh, me escribió la directora de la Escuela 177, porque mis hijos acuden a esa escuela, Eh, dándonos todo el apoyo, vecinos del barrio, porque yo, me, ya te digo, me crié en ese barrio. Eh, sí. Así que escribiendo, eh, apoyándonos, eh, impulsándonos, porque están contentos. Sé que esta es una minoría, ¿entendés? La mayoría están contentos de, del trabajo que se está haciendo. Sí. La mayoría, sobre todo, la gente grande de ese barrio está eh, feliz de ver que su barrio va a quedar... Eh, va a quedar lindo de que sus nietos van a poder jugar en dos plazoletas, de que van a poder estacionar sus autos eh, en estacionamientos ¿entendés? de que de que va a estar el barrio dentro de todo, un barrio que fue por años tan deligrado, porque fue muy deligrado por muchos años eh, alguien eh, dio un clic y se fijó en ese barrio y, y hay mucha gente que lo agradece Claro. Yo estoy agradecida, mi vieja todavía vive ahí, mi hermana todavía vive ahí. Yo estoy muy agradecida y sé que muchos vecinos también, la directora de la escuela está muy feliz de que sin compromiso alguno, porque en realidad son las dos plazoletas, es la que tenemos que hacer? Y sin algún sin ningún compromiso nosotros estamos revocando el paredón de la escuela. Y ella está feliz, claro. ella no, no, nos nos agradece y nos reimpulsó ayer a a seguir adelante, sabemos que esto en algún momento se va a terminar, que eh, se van a acostumbrar a vernos ahí. Claro. Eh, Paola, y antes de que llegue el programa Mujeres en Obra a tu vida, eh, ¿qué, mm -hmm. ¿qué hacías vos? Eh, ¿Tenías trabajo o no tenías? Eh, eh, ¿Te la rebuscabas? No, no, eh. no. no, no. Eh, tengo, sí, secundario completo, entregué currículum en muchos lados, eh, mm. nunca me abrieron la puerta ninguno. Uh -huh. Eh, sí, hace 8 años soy eh, director técnico en uh -huh. una escuela, en un club, la de, de de Hacha, en Unión Hacha. Uh -huh. eh, estoy en el segundo año ya eh, de la escuela, hice licencia A, B y licencia C de la escuela de César Melinoti como DT profesional. Uh -huh. Ahora estoy en la licencia A. Eh, soy vicepresidente de un club. Eh, no, tengo una vida bastante, <risa> bastante movida. Está bien, y, y le agregaste el, el trabajo en la, en la construcción, está muy bien. Sí, muy me bien. encanta, sí, sí, me encantó. Apenas eh, Romy y Nati nos presentaron el proyecto antes de que les dijeran que sí, nos presentaron ese proyecto a mí o a un grupo de mujeres acá en el club donde estábamos trabajando y sí, no, no lo dudé. Mm. Eh, no bien, eh, Paola, y esto me imagino que no los hará frenar el impulso que tiene. Eh, para nada bien para nada, al contrario no veo la hora de que sea mañana para ir a trabajar porque hoy le tocaba a la otra burbuja <risa> Está bien, bueno. Sí, sí, sí Bien, bien Paola, eh, no sé si quedó algo que nos quieras contar, decir, si no, gracias eh, por estos minutos con Radio Kermés acá de Santa Rosa No, agradecida por darme este espacio, por haberme llamado, un saludo para mis colegas que seguramente están ahí laburando a full Y que bueno, que somos 20 imparables, que somos una punta de flecha, como siempre nos dice Romy, en la sociedad, y que esto va a seguir. Va a seguir y gracias a todos los que nos apoyan obviamente. Muchas gracias. Bien. Que tengas buen día, Paola. Igualmente.